Berliozar y Rattia en el 100.8 DFM Los jueves de 9 a 11 de la noche Euskal Música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 Euskal Música, Berriozar y Ratia, 100.8 FM. Arrachaldeoni, saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. Y saludos, como no, a toda la gente que nos sintoniza a través de internet, tanto en eguskiplaza.net, pinchando en el logotipo de la radio, como a través del blog del programa en musicaensium.blogspot.com, pinchando en el logotipo del programa. Jueves, el día 11 de octubre del 2012... Cuatro minutos, casi casi cinco minutos que pasan del punto de las 9 de esta tarde noche. Y aquí comienza como cada jueves, Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Como viene siendo habitual, jueves tras jueves, 2 horas de 9 a 11 de la noche, compartiendo contigo lo dicho, novedades, algún que otro tema del recuerdo. Dándote a conocer la agenda de conciertos para los próximos días y las noticias más destacadas de la semana. Y un montón, un montón de cosas más que tenemos para esta tarde-noche. Si nos escuchas en fin de semana, ya sabes que lo puedes hacer en redifusión, lo puedes hacer en diferido. Entre las siete y media y las nueve y media de la noche, el sábado y el domingo. En el programa de hoy de Uscal Música, ¿qué tenemos? Pues tenemos muchas, muchas novedades. Te cuento, tenemos el adelanto del nuevo trabajo de la formación Beta Garry que sale el 21 de octubre. Hoy escuchamos uno de los temas que te vas a poder encontrar dentro de ese álbum. Aparte de eso, te damos a conocer los nuevos temas que ha grabado Gaur es y que te los puedes descargar desde su página web. Son cuatro nuevos temas, nosotros te vamos a dar a conocer y vas a poder disfrutar dos, dos de ellos. También tenemos lo nuevo de una formación de Iruña, 0 a la izquierda, que acaba de sacar un álbum con nueve temas. Hoy desgranamos alguno de ellos. Y aparte de eso, después de las noticias, te damos a conocer dos de los temas incluidos en el nuevo EP para el Drogas. Y también te vamos a dar a conocer el nuevo trabajo discográfico de cinco chicas. Se hacen llamar Zuloak y con ese trabajo discográfico han editado un documental de manos de Fermín Mugruza. Luego te lo contamos todo. Y también escucharemos parte de esa rueda de prensa, no del documental, sino del disco de estas cinco chicas llamada Zuloak, igual que lo que ha sido, porque ya lleva unos días en la cartelera de cine, el documental, lo dicho, eh, realizado por Fermín Mugruza Zuloak. Todo esto y más temas que me dejo en el tintero... Son los que vamos a poder escuchar durante estas dos próximas horas a través de las ondas del 100.8 a través de Berliozari Rotia, jueves tras jueves en tu programa de música local Euskal Música de 9 a 11 de la noche, fin de semana en redifusión, en repetición de 7 y media a 9 y media de la noche. Y si te parece vamos a comenzar con música tranquilita, aunque este tema me encanta, eh me encanta este tema que está extraído de lo que es el nuevo trabajo discográfico para el señor Gaisca Peña Fiel. Te cuento, Gaisca Peña Fiel comenzó su relación con la música desde muy pequeño. Empezó con el Chistu para dar paso a su ofición, oficio Latriki Trisa, a los 12 años. Latriki le tiró tanto que no le quitó los placeres pues de otros instrumentos musicales. En 2002 graba la canción para las fiestas patronales de Lezama y le ayudan en la fiesta musical a en Nercilla, Dani Tomás de Quepa Junquera, Educheta Aña de Nevada y Arcaich Ayur. En el 2003 edita Ekida Su con otro montón de colaboraciones como por ejemplo Miquel Márquez, Ayura Rentería de Seamais, Ange Dualde o Nacho de Felipe, entre otros. Y ahora Gaisca Peña Fiel se fue al estudio Balea Music Idea de para grabar lo que tengo entre mis manos el nuevo trabajo discográfico que salió en el veranoito del año pasado del año 2011 el álbum titulado laguna artea en él te puedes encontrar 10 más todos sellos en euquera bajo el sello discográfico de vacaga viga luego te cuento las colaboraciones que ha habido y los demás componentes de la banda que están detrás de kaica peña Fiel, pero antes escuchamos uno de los temas que te puedes encontrar dentro de este su nuevo trabajo el tema Sure al Choan And uh -huh. E okay. Baza izugure bizitza, ez talpe herri galduko Maitatzen zintuztenak, harturatu bodira Zuputzi hitako dena, bizirik mantentzea naz erakoa etzaude Ahí está la música de este señor, de Peñafiel, este pedazo de tema, titulado más concretamente de Zuri Alchoan segundo tema, segundo corte de este álbum titulado Laguna Artean la música y la triquetrisa que la pone este señor, Gaisca Peña Fiel, y junto a él pues eh, te comento están Alain Asenjo a la batería, David Nanclares a la guitarra acústica, eléctrica y bajos, Koldo aguirre al trombón, Carlos Sánchez toca la trompeta y Ángel Lara está a manos del saxo, Iñaki al violín y a la viola, Irache muguire a la voz, Asier Ercilla están los teclados y programaciones, Xavi Solano Eh, voz y Triqui en los temas It's Gargi It's Gargian, qué pa junquera está la Triquitrisa en Sureal Choan en el tema que acabamos de escuchar Asier o las eh, toca la Triquitrisa, él se llama Y eh, hay bastantes, bastantes más colaboraciones Que bueno que estaría casi, casi toda la noche comentándotelas Vamos a seguir disfrutando de más temas de este álbum Nos vamos a ir, si te parece, hasta el corte número 6 Para disfrutar y para saborear el tema Es Saude Bakarric Otro de los temas incluidos dentro de este nuevo trabajo para Gaisca Peñafiel Música Es uno de los temas más lentitos que te puedes encontrar dentro de lo que es este trabajo discográfico para este señor Para Gaisca Peñafiel con este su álbum Laguna artean Y con temas como este que estamos escuchando, el sexto corte del álbum, el tema es Saudé Bacarrique 10 temas, todos ellos en euskera bajo el sello discográfico Bacabica Se incluyen en este álbum en formato digipack, todo hay que decirlo con temas como lo que los que acabamos de escuchar el segundo corte del álbum Surreal Choan o este este sexto corte del álbum es Saudeva Carrick, entre otros como por ejemplo el tema Lesama, el tema Vagoas o el tema Itcharguia entre otros. Grandes y buenos temas donde en algunos Latrik Trisa es la principal protagonista y por supuesto La triquetrisa de este señor De Gaisca Peña Fiel. Dejamos atrás la música de Gaisca Peña Fiel Y nos vamos con la primera novedad de esta tarde noche de hoy Nos vamos con un grupo Que estuvo hace poquito Más concretamente el pasado 5 de octubre En la sala El Bafle En Pamplona, es decir, el sábado pasado Presentando este su álbum Titulado más concretamente A dos velas en el eh, La vela muda, perdón A dos velas es la gira presentación De este álbum Un álbum En el cual te puedes encontrar nueve temas eh, Para abrir boca vamos a escuchar el sexto corte del álbum El tema Cobarde Y luego te hablo un poquito más de esta banda de Cero a la Izquierda Canta, dijo el mudo Sueña, dijo el perdedor Lujo, grito el mendigo Muerte, dijo el corazón El gris Se me caen con las hojas Las ganas de reír Y no encuentro motivos Porque nunca lo son No me quedo contigo Porque no se sé donde voy Que va. Mis ganas de explicarte. Yo sería el primero en querer abrazarte. Jugar nuestros pasos por cualquier apena. Me paro, despierto, y me vuelvo. La vida Te vuelva a sonreír Quizás siempre Tortuga Perteneran mi razón Quizás siempre Mendigo De las migas De tu corazón No llores por mí Vale la pena No quieras buscarme. Por qué no es manera? No supe volver Y ahora se ha hecho tarde. No pienses en mí. Sempre ti cobarde. No se me repiten tu sonrisa, sí, sí, sé que debería pedir perdón Tal vez, quizás, puede que un día soñar, llorar, morir entre las sábanas Volver se hace imposible y te echo más en este menos Y no, y no se me repiten tus sonrisas Quita un día comprendas que lo hice por ti Mas sonreí, que ta siempre tortuga, hoy te mira mi siempre me invigo de las migas de tu corazón, y también la lluvia, me spierte el corazón. Así una esta banda Navarra, esta banda de Iruña, cero a la izquierda. Con este su álbum titulado más concretamente La Vela Muda y con temas como el que estamos escuchando, el sexto corte del álbum, el tema Cobarde. De las de tu Comentarte que la formación cero a la izquierda comenzaron el año ganando el concurso de pop, rock y canta autores de la UNAP, compitiendo contra otras 28 bandas más adelante. Fueron seleccionados para actuar en la Plaza de los Fueros en San Fermín el día 8 de julio, más concretamente compartiendo escenario junto a la formación Yakuza Band y Bongo Botraco. Hay que decir que este su primer trabajo está producido, grabado, mezclado y masterizado por Iñaki Yanguena. Y comentarte que Cero de Izquierdas pre presenta su primer larga duración, nuevos temas, eh, frescos, variados, que tienen como base común, como puedes comprobar, el rock urbano, referencia pues, en bandas nacionales como puede ser los Marea, La Fuga, Barricada o Extremo Duro. Comentarte que la gira del grupo cuenta con 10 primeras actuaciones por toda Navarra y alguna incursión a Euskadi y La Rioja. Hay que comentarte también que el pasado fin de semana estuvieron aquí en Iruña, más concretamente en Luis hicieron en la sala El Bafle y el 13 de octubre estarán en Lizarra en The Kamikaze Bublis y el 9 de noviembre estarán en la Casa de la Juventud aquí en Iruña pero en formato acústico, nos vamos a quedar pues si te parece con otro de los eh, temas que te puedes encontrar para este quinteto de Iruña, para cero a la izquierda y con colaboración importante, la colaboración de Cuchi Romero, vocalista de ya sabes eh, Marea de aquí, de Berriozarlo Ha dicho nos quedamos con el tema titulado De tanto otro de los tan, otro de los temas incluidos dentro de este primer larga duración de esta banda Cero a la izquierda. A su caja de pandora solo les quedo una brisa que traía otros más a victoria sin peligro a tu voz y nueva gloria a aquella para otorgar a arroa cuento su historia y sembraron due Fuego, para quemar todos sus males Se agarran al clavo ardiendo Que ilumina sus mitades Se quieren por lo que valen Y el valor son sus verdades Otra línea, otra palabra Otro universo viajado Otra historia, misma firma Punto, siempre y naga Buenos temas son los que te puedes encontrar dentro de lo que es este primer trabajo discográfico para esta formación para cero a la izquierda. Este recién estrenado nuevo trabajo discográfico titulado más concretamente La Vela Muda ...y el cual te puedes encontrar nueve temas... ...entre ellos este tema, el octavo corte del álbum de Tanto... ...con la colaboración de Cuchi Romero... ...de la formación de Berriozar, Marea... ...y comentarte también que Cero de Izquierda... ...ha dedicado una canción a Mochila 21... ...un pedazo tema... ...que la semana que viene intentaremos eh, pues eh, ponértelo... ...para que lo puedas disfrutar... ...así que ya lo sabes, las próximas citas... ...para esta banda de Iruña... ...el día 13 de octubre, este sábado en Lizarra... ...y el día 9 de noviembre... ...en la Casa de la Juventud en Iruña... Pero en formato acústico y de cero a la izquierda nos vamos con una formación que ya lleva bastante bastante tiempo en esto de la música hablamos de una banda que se hace llamar The Huskies, eh, una banda que comenzó con la unión de unos jóvenes hermanos primos y amigos con la simple idea de tomar la alegría por banda y Chosun Sarati fue el primer disco de Huskies y se editó en el año 2005 luego hay que comentarte que en el eh, 2007 llegaría el segundo trabajo discográfico titulado Barikun en el 2009 llegaría al tercero bajo el título de Katuek Vesala y el cuarto trabajo discográfico es el que tengo entre mis manos y el que y es el que te voy a presentar ahora mismo, un álbum que ha salido a principios de este año 2012, ya que ha sido grabado en los estudios Musicón de Mungia entre enero y febrero de este año. Hay que comentarte que la formación la componen Anartz, Oyer, John, Íñigo e Iñaki. Ha habido muchos, muchos cambios de formaciones desde su primer trabajo allá por el año eh, 2005 hasta este eh, último trabajo discográfico del 2012. Eh, cambios en la formación, pero como te comentaba, ahí está ese quinteto. Que eh, pues nos presentan en este su eh, nuevo trabajo discográfico Lo dicho, nos quedamos con ellos Nos quedamos con la formación bizcaína de Uskis Y uno de los temas que nos vamos a encontrar en este nuevo trabajo Es este que vamos a escuchar Chimino Tan Chimino I made you Solda. Chico eta solta Pues ahí está la música de esta formación, la música de Uskis Como puedes comprobar eh, temas que no llegan casi casi A los eh, tres minutos rondan, lo dicho, los dos minutos y medio Tres minutos, pero que bueno, que bueno Que están bastante, bastante moviditos Como este que acabamos de escuchar El segundo corte del álbum Chiminotan Otro de los temas que también te puedes encontrar Dentro de este trabajo discográfico El álbum titulado Chiminotan de The Uskis Es el, el séptimo corte del álbum El tema Mendevalderanch Otro de los temas de este nuevo Larga duración de esta banda vizcaína de Uskis Zer urteten dan lekutik, ikusi zaitzut gau garrantzaldi. Began izbisek erre bi sirik bitzot on. Oh, no. Sonando vos de los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo larga duración para esta formación Para de Uskis Y ahora nos vamos con una formación que pues es su estreno discográfico Pero no es su estreno discográfico A ver, te lo cuento La formación eh, es des... nos llega desde Gasteiz Se hace llamar Gobeo Bay Y nos llegan con su primer larga duración Alfa y Omega Pero, pero comentarte que co... que esta banda Gobeo Bay Con este trabajo da carpetazo a su anterior denominación Arawak grupo que surgió allá por el año 1996 cuando varios músicos vitorianos abandonaron otra de las importantes bandas que dio de que hablar Potato para seguir haciendo rigi de otra manera de aquella época de lo que fue Potato quedan Okiman al saxo y Teclista de la formación original y Yulen, que se unió en estos con su trompeta en el año 1989 Arawak grabó su primer disco en el año 1996, llamado Cuerpo a Cuerpo. Seguro, seguro que lo conoces de sobra. El segundo llegó en el año 99 con el nombre de Sorterrira grabado bajo el sello discográfico de Oyuka, apoyando a trepi en su proyecto en euskera, trepi et Arawak. Más tarde llegaría el guitarrista José y el bajista Jonathan. Esta formación ha sido la que ha grabado esto que tengo entre mis manos, el primer larga duración para esta formación de Gasteiz, Alfa y Omega apoyado por colaboraciones en los coros, vientos y percusiones y producido por Roberto Sánchez otro ilustre de la escena Riggi Ibérica, al que ya conocían hacía pues ya bastante tiempo y con el que habían colaborado anteriormente en grupos como Arawak o en grupos como Potato dicho lo cual, nos quedamos con este álbum debut, entre comillas para Go Bay, este álbum Alfa y Omega y nos vamos a disfrutar del sexto corte del álbum el tema Nyabingui ahí está el regreso del buen Rigi El torrente del tiempo Suelto el calce agita Un mensaje sonoro Su vibra cuero Señor, este álbum debut para esta banda Excomponentes de Arawak Excomponentes de Potato Que le dan un toque rigi Al panorama de Euskal Herria, Con este su primer larga duración Alfa y Omega Colaboraciones en el disco Immanuel a los teclados Y Mónica a los coros También han colaborado Jimmy a alto y tenor, Dubia a la percusión y Katy y Carlos a los coros. Ahí está la música de esta formación de Gustavo a la batería, Jonathan al bajo, Julen a la voz y a los coros, Javier al órgano y a los teclados, José Andrés a las guitarras y Gorka a la trompeta y al trombón. Un sexteto que nos trae, lo dicho, buena música música rigui, que es lo que nos interesa y lo que nos hace disfrutar a estas horas de la tarde-noche de este jueves, aquí en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozar y Rátida, en el programa Euskal Música, ya sabes que estamos contigo también los cines de semana, tanto el sábado como el domingo, en redifusión en repetición, entre las 7 y media y las 9 y media de la noche, nosotros que seguimos compartiendo más música de esta banda de, de Gobeo Bey, y nos vamos con otro de los temas. Andar por andar. Oh, oh, oh. Oh, oh. ¿Cuántas veces ando solo por cansar? Al trute un triquetrisa, la triquetrisa de Kaiska Peñafiel hemos seguido con la banda de Iruña, cero de la izquierda, con la formación de Uskis y ahora con este Riggi calentito y bueno de esta formación de la formación Gobeo Go bay con este álbum Alfa y Omega álbum debut para esta banda de Gasteiz Nosotros seguimos compartiendo contigo Más música y del álbum de debut De esta banda de Gobeo Bay Nos vamos ya con el cuarto trabajo discográfico Para una formación que se hace Llamar Disturbio, nos de este Agurain Y hay que decir que esta formación Pues lo he dicho, tiene cuatro Trabajos discográficos, solo jugamos Si ganamos, el primer editado en el año 2001, Pólvora en el 2004 Muy tóxico en el 2008 y ahora en el 2011, a Aproximadamente han editado lo que es este su cuarto trabajo discográfico titulado Daños y Perjuicios Nos vamos pues con la caña y la contundencia de este cuarteto de Agurain Con este álbum y con uno de los temas que te puedes encontrar dentro de este su trabajo El tema Arma Cargada Cado, si nadie que pueda escuchar, saltó al vacío y sin red, esperándote el suelo. Spin up a la distancia. Pero tú que condena sin más explicación, mentira exagerada de mala reputación, prostituta sabia en cualquier rincón. Mirada en la culeta, tras una felación Zapai pintura dañada, la muerte en tu habitación Arma kardaba el gatillo, akarizia tu dedo Voke con las cartas marcadas, ruleta rusa la pistola cargada, atracó a mano armada te roban a la cara, sintando a la suerte se ríe con ganas, sus se sale cada vez, de Ahí está la caña y la contundencia de esta formación de Disturbio. Con este su álbum Daños y Perjuicios Desde Aguray nos llegan Con ca con caña y contundencia Bajo este cuarto trabajo discográfico Con temas tan cañeros Como este que acabamos de escuchar Arma cargada, por supuesto detrás eh, De esta música no podía Estar otro más que Carlos creador para realizar la grabación De estos eh, Temas, de estos 11 nuevos temas En los estudios Rock Studios De Bilbao, hay que decir que en este Cuarto trabajo eh, Daños y Perjuicios sigue por los eh, la formación eh, disturbio sigue por los mismos derroteros y campos musicales utilizados en su anterior trabajo hay que decir Que mmm, Disturbio, pues eh, en este nuevo trabajo haya encontrado la llave eh, para acceder a la melodía de las canciones, ya que el anterior trabajo discográfico, el álbum eh, titulado pues más concretamente Muy Tóxico, se quedó ahí entre medias. Ahora parece que Disturbio le ha dado más cancho, más caña y ha editado estos nueve programas. Estos nuevos 11 temas, entre ellos lo que acabamos de escuchar Arma Cargada y otro de los temas que también nos vamos a poder encontrar y disfrutar y saborear dentro de este nuevo trabajo es este tema titulado Cerca del sol. Vas a picar, no puedes frenar. Calle <tose> enorme. Oye, el bajón te quiere encontrar Y el telón cae sin avisar Estoy cansado de este lugar De que mi mente siempre quiera más Es suficiente, necesito estar Justo a tu lado y poder olvidar El maldito reparto de guión Gente extraña Siempre Cerca del sol No puedo dormir Te quiero junto a mí Te quiero junto a mí Hoy la tormenta Llegó a su final Muerte y locura De la mano van Mira mi pulso Está en su lugar Hoy quiero verte y poderte contar si alguna vez dejó de respirar ya no habrá perro que me pueda ladrar si alguna vez dejó de respirar tuve suerte logré escapar atrapado siempre cerca ver sol no puedo Junto a mí te quiero junto a mí Sabuna mala te joder distra ya no habrá perro que me pueda ladrar Logré escapar Atrapado. Ahí está la banda, una banda que está dando bastante de que hablar con este nuevo trabajo, con este álbum titulado Daños y Perjuicios La banda de Agurain eh, Disturbio, con grandes y buenos temas He dicho Agurain, sí, sí, es que son de Agurain, son de Agurain Desde el año 2000 llevan haciendo lo que les gusta, caña, contundencia, con nuevos temas Con 11 nuevos temas extraídos de este su nuevo larga duración Hierro Frío, hay otra bala, arma cargada, Naparheit, es un, es un chitú, es igual, revolución, cerca del sol, alerta, cansado de ti, a gran velocidad y primavera negra. Esos son los 11 temas que te puedes encontrar en este nuevo larga duración de Disturbio. Y volvemos con novedades y nos vemos con una novedad que nos llega desde aquí, desde Iruña. Es un álbum que te lo puedes bajar desde la página web de ellos. El año pasado editaron cuatro trabajos. Ahora, en el 2012, editan cuatro nuevos trabajos. Salto Vallec, Chase... Ametschak y Esinegon. Esos son los eh, cuatro nuevos temas que te puedes encontrar. Comentarte que el último de los cuatro, el tema Esinegon, tiene videoclip eh, que está pues eh, incluido y que lo puedes ver en la página web de Gaurés y desde este desde este fin de semana lo vas a poder disfrutar y saborear también en el blog del programa Euskal Música. Ya sabes, en musicaengine.blogspot.com Comentarte que estos eh, cuatro nuevos trabajos discográficos Eh, cuatro nuevos temas que te puedes encontrar en este álbum discográfico, eh, están editados en los estudios K. Lo dicho, que Gaur es estarán el 19 de este mes de octubre en la Reinshar, y por supuesto, no podía ser de otra forma, el día 2 de noviembre estarán en el rock de Irurzún. Eh, lo dicho, estos cuatro temas y los cuatro temas del año pasado, o sea, los ocho, te los puedes descargar desde su página web gaures.com Lo que vamos a escuchar es uno de los cuatro nuevos temas que ha Acaban de publicar, nos quedamos con el tercer corte Y nos quedamos con el tema Amecha, cuidadito, porque regresan Fuertes, como ellos mismos La formación Gaurés Estuvieron por aquí por Euskal Música, por Berriozar y Ratia la anterior eh, temporada Para presentarnos sus cuatro anteriores eh, temas Y seguramente que se pasarán por aquí, si no intentaremos contactar con ellos para que nos presenten estos nuevos cuatro temas que, lo dicho, ya te puedes descargar junto con los cuatro anteriores del año pasado, si no lo has hecho todavía, a través de su página web gaures.com. Nos quedamos con el cuarto corte, con el tema Xinegon, e y de ahí nos iremos a darte a conocer la agenda de conciertos para los próximos días y las noticias más destacadas de la semana. Pero mientras tanto, te quedas con este Xinegon, e nuevo tema de los Gaures. Eres Escal música en el 100.8 de la FM Berriozar y Ratia en internet en euskipaja.net y síguenos a cualquier hora los 7 días de la semana en musikainchun.blogspot.com.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 Así es, nos vamos con la agenda de conciertos eh, para los próximos días y las noticias eh, más destacadas de esta semana en lo que se refiere al panorama de la música local, al panorama de la música que se realiza en Euskal Herria. Comenzamos, si te parece, con la agenda de conciertos porque tenemos un concierto interesante, el que se va a celebrar mañana viernes 12 de octubre en la Plaza Consistorial de Atarrabia. A partir de las 12 de la noche, dentro de las fiestas, Estarán los grupos Arcada Social, ZTK Rap y Yosuyónimas. Nos vamos hasta el sábado 13 de octubre en Burgi tenemos el Errira Eguna. A partir de las 10 de la noche con los grupos Golpe Certero, El Trono de Judas, Marianitos Blay y Potoca Punker. También el sábado 13 de octubre, pero en la Sala Bomberenea de Tolosa, a partir de las 8 y media de la tarde, estarán actuando las bandas Memo y la banda de Iruña Legiotican. El sábado 27 de octubre, a partir de las 10 de la noche, la Sala Tótem, conciertos de la banda de Sociedad Alcohólica. Las entradas anticipadas ya ya están a la venta por 15 15,5 euros. 15,50 euros y el día del concierto ya sabes que las puedes conseguir en taquilla por 18 euros. Y nos vamos hasta el viernes 2 de noviembre, te lo venimos anunciando desde hace ya unos eh, días atrás. El día 2 de noviembre a partir de las 8 y media de la noche el Piku Rock en Irurzún con los grupos Gaures richrak sutacar pisar de una chimeleta y los djs jcho y bull las entradas anticipadas a 15 euros y en taquilla a 20 euros el punto de venta de las entradas anticipadas aquí en iruña en el mesón de la navarrería en el en el luurapi en echar en el lecuona el hecha en gastañega taberna en lizarran cachetas y el lachanrea en el aquelalarre También hay que comentarte, según la organización que nos ha mandado un comunicado, que también se pueden reservar las entradas, ya que Piku Rock tiene en caja laboral una cuenta en la que pues se pueden reservar las entradas abonando la cantidad de 15 euros por entrada. Reserva el número de entradas que quieras. En el concepto bancario tendrás que poner el nombre y apellidos y tu DNI del comprador. El día del concierto podrás recoger las entradas en taquilla presentando el extracto bancario y el DNI. El número de cuenta es el siguiente, 3035 0120 91 12 00 008401. Te lo repito, 3035 0120 91 12 00 008401. Comentarte que si no lo has pillado este fin de semana, A través del blog de música musicaengine.blogspot.com Te daremos y te pondremos toda la información para conseguir las entradas a través de Caja Laboral A través de la cuenta que tiene FibQ Rock en Caja Laboral En lo dicho, en el blog musicaengine.blogspot.com En la agenda de conciertos nos vamos con las noticias más destacadas de la semana y lo hacemos con dos que tienen al grupo Marea por banda. La primera de ellas, ya que la primera de ellas pues es que la formación Radio Plebe, joven banda de Iruña con miembros no tan jóvenes, serán los encargados de calentar motores antes del concierto de Marea que se celebrará el sábado 13 de octubre en el Iradier Arena de Casteis. Comentaros también que este será el último concierto que da la La Banda Marea durante esta gira en Euskal Herria. Y seguimos hablando de la formación Marea de Berriozar, ya que os vamos a comentar cómo podéis conseguir las entradas del concierto de Valencia, fin de gira y concierto para celebrar el 15º aniversario de la banda. El concierto se celebrará en el pabellón Font de San Luis el 22 de diciembre. La apertura de puertas será a las 8 de la tarde y Marea se subirá al escenario a las 10. Las entradas anticipadas costarán 21 euros y en taquilla 25 euros si es que sale alguna. Y comentarte que los puntos de venta serán losmarea.com, entradas.com, 902-221-424, red de cajeros de Caja Madrid, Caja Navarra, Ibercaja y Grupo Rural, Red Ticketmaster, Carrefour, Alcón Viajes y en Valencia, en Discos Armoni, en el Paseo Doctor Serra Nueva Bajo y en la tienda tipo en la calle Campo Amor 40. Así que estos son los lugares donde te vas a poder encontrar y donde vas a poder conseguir una entrada para ese esperado concierto fin de gira de marea y celebración del decimoquinto aniversario de la banda. Y acabamos las noticias con el Drogas, ya que su nuevo proyecto tiene bastantes cosas interesantes. En 2013 sacará un disco triple, tres CDs con ocho canciones cada uno, todos producidos por Brigitte y en el segundo también será el encargado de las guitarras. El tercer disco contendrá solo temas nuevos, mientras que el primero serán canciones de libros prestados electrificadas del segundo del segundo CD, aún no tenemos datos. Comentarte que la otra noticia que queremos adelantar es que el Drogas da por hecho que Briggy en un año como máximo abandonará el grupo para seguir en solitario como vocalista. Así que ya lo sabes, en el 2013, Triple CD, el que va a sacar el Drogas... Con ocho canciones cada una, todos producidos por el señor Brigiduque. Y en el tercer disco, lo dicho, contendrá temas de temas nuevos. En el eh, primer disco serán libros prestados electrificadas. Y en el segundo trabajo, que contendrá también ocho temas, aún pues no sabemos nada. Lo dicho, el Drogas que vuelve en el 2013 con caña y con fuerza. Música Y comentarte que ahora el Drogas ha sacado un EP con 4 temas que te lo puedes encontrar eh, totalmente gratis, ¿eh? te, los puede, te lo puedes conseguir totalmente gratis en los conciertos que va a dar. Es decir, el día 20 de octubre te lo podrás encontrar en Guadalajara, el 27 de octubre estará en Gijón, el 10 de noviembre en Salamanca, el 17 de noviembre en Granada y el... 30 de noviembre a partir de las 9 y media en el café Anchoki de Bilbo, ahí te podrás encontrar con la entrada gratuitamente estos cuatro temas del EP de el Drogas para ir calentando motores con ese pedazo triple CD que va a editar en el 2013, cuatro temas lo dicho se incluyen, entre ellos esto que vamos a escuchar, Lentos Minutos Música Es uno de los temas que te vas a poder encontrar dentro de ese EP del drogas, preparación para esa larga duración que saldrá en el año 2013 y que contendrá, como te comentaba anteriormente, en la sección de noticias, 3 CDs. Esto que escuchas, el tema Lentos Minutos, un EP que lo vas a poder conseguir junto a la entrada de uno de los conciertos. El 30 de noviembre, el concierto más cerquita en Bilbo, en el Café Anchokia, a partir de las 9 y media de la noche. Eh, los temas un en punto muerto fue 24 de Ike, lentos minutos y 0,7. Esos son los cuatro temas... Que se incluyen dentro des sp eh, de el drogas y lo que vamos a escuchar para ir terminando este repasito a el disco dos temas de eh, los cuatro que se incluyen en estep es el tema que abre dicho ep el tema en punto muerto lo escuchamos y le damos al play si lo de, si no le damos a play un poquito mal o sea que lo he dicho una dos tres arrancamos borró algunos días y dio la vuelta al reloj nos volvemos a encontrar andando algo más despacio por el terreno embarrado que tragó nuestra ilusión la estrella que los dos elegimos alumbró mal el camino y dimos algún tropezón y a la vez intentábamos Ponezponera el pie al lugar seguro Se rompia el equilibrio Sin saber por qué Soy poco más Que una traición Soy poco más Que una traición Soy poco más Que una traición En punto muerto Ahora nos dejamos llevar por las circunstancias Que han ahogado la vida en una negra flor Y duele aguantar la lágrima que empuja Porque es la que nos ata a este dolor Esperando demasiado tiempo a ver qué pasa Se apagó la brasa Zendia bamos los dos Como burbujas en el aire Escapaban las notas arrastraba De nuestra canción Soy poco más que la traición Soy poco más que una traición Soy poco más que una traición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 ¡En punto muerto! Las noticias, los carteles de conciertos, el programa Euskal Música, la agenda de conciertos, todo esto y mucho más, te lo puedes encontrar en musicaensium.blogspot.com El blog de la música local, el blog de Euskal Música. ¡Muy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 Ahí está sonando la música de ETS En Tor Sarmiento. Una banda que comenzó en el año 2005 y que en el 2007 pues eh, editarían su primer eh, bueno, su primera maqueta en formato trío, o sea, batería, bajo y guitarra. Después se eh, ficharían una sección de metal, trompeta y trombón y se decantaron hacia un sonido más ska festero, como puedes comprobar. En el 2008 ETS autoproducirá autoproducido su pues eh, su primera maqueta disco, porque anteriormente solo era maqueta compuesta por 6 canciones. Con su primer disco llegaron los directos en su mayoría por Arában y hasta la fecha han sobrepasado la cifra de 80 directos directos ofrecidos ahí es nada para esta gran banda para ETS en tol sarmiento lo que escuchamos, el tema ¿dónde está? un tema bastante, bastante significativo por las cosas que estamos pasando ahora mismito nos vamos con otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de este álbum hacia la luna de esta banda de ETS en tol sarmiento el tema Nortasun Galduan Música Tartutako emozio itzaliak Zardira Hora izen txumenak Lorezime lu has hartzak y tortzak isofgisako suar artificialak sargeiago dago e tortzear estalzecoyotza frionzando contra frío cuanto menos kontakto mayor es qué más da si te digo lo que siento dentro? ¿Y qué más da si no me sale de dentro lo que siento? Vivo, entre ondas de pasión, aislados en el mundo por frecuencia sedición. Perdidos, el amor en escondite ya es superado por amor vía satélite. Codificados, simplificados, los corazones viven ya comunicados. Sean ustedes bienvenidos a un de innecesario, las emociones en código binario. Marcha, temas moviditos son los que te puedes encontrar en este álbum Para esta banda, para ETS, en todo sarmiento Dentro de este álbum titulado Hacia la Luna Lo dicho, un quinteto formado por Íñigo a la voz principal y a las guitarras en Rubén al bajo y a los coros, Javier al trombón Rubén a la trompeta y Floren a la batería Temas en euskera temas en castellano en total 13 temas bajo el sello de Vaca Pica Y vamos a seguir eh, por estos eh, derroteros musicales, o sea, sé, música festiva, música bailable, porque nos vamos con el adelanto. Sí, sí, el adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico para beta Betacarri. Ya lo tenemos cerquita. El 21 de octubre se presenta. Va a ser doble CD. Atención, doble CD. Y me y te preguntarás, ¿el primero será un disco de estudio y el segundo un directo? Pues no, los dos trabajos van a ser directos de estudio, ahí es nada, en 12d vas a poder encontrar temas, todos ellos como te comentaba anteriormente, de estudios nada de versiones, nada de directo, nada de nada, de nada, de o sea, nuevos temas de estudio de los Beta Gary. lo que vamos a escuchar es el adelanto el tema titulado Milaka y Sar Berri, el 21 en tu tienda de discos, ahora aquí en Euskal Música, en Berriozar y Ratia un adelanto Música Kaisar Berri Así es como se hace Llamar el adelanto del nuevo trabajo discográfico para esta banda Para Betacarri Que vuelven como puedes comprobar Contundentes y con caña y con marcha Y con alegría y con todo lo que se precie Mila Kaisar Berri El adelanto de este nuevo trabajo discográfico doble CD, que dentro de poquito te lo presentaremos aquí en Euskal Música en Berriozar y Ratia. Te hemos dejado con los dientes largos eh, disfrutando, lo dicho, de este tema, el adelanto del disco. Yo tengo el disco ya completo, sale dentro de poquito, lo dicho, dentro de unos días. Y bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Vas a disfrutar como niño, eh. Si te gusta Los Betagarri, este nuevo trabajo discográfico es Es bueno, bueno, bueno, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Nosotros que dejamos a los Betagarrie y nos vamos con Zuloak. Sí, sí, una banda que lleva ya tiempo, lleva tiempo ya en esto de la música. Es un quinteto formado por chicas, pero que ahora Fermín Muguruza, como quien dice, las ha llevado al cine con el documental que también se hace llamar Zuloak. O sea, entre el cine y la música se le cantan estas cinco chicas. Lo que vamos a escuchar antes de escuchar, La rueda de prensa que dieron para presentar el disco Es uno de los temas que te puedes encontrar Dentro de este álbum Soas vera Está sonando uno de los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo trabajo para Sulohk, el tema que acabamos de escuchar, más concretamente So hacen vera. Nosotros que seguimos compartiendo contigo más historias, lo dicho, comentarte que esta banda estuvo el pasado sábado en la Chantrea, más concretamente en el bar en el bar Aquelarre a eso de las 9 de la noche, en el cual pudimos pues disfrutar del buen rock real que da vida a esta banda a Sulohk. Comentarte que el proyecto de Zuloa que está conformado por un falso documental del mismo nombre recientemente estrenado en el Cinemaldi y del grupo de rock un grupo de rock que pues le da vida y un grupo de rock que lleva ya pues bastante tiempo en esto de la música formado íntegramente por chicas, lo que vamos a escuchar es el tema del documental, ¿eh? el tema que bueno, presenta el documental y a continuación escucharemos parte de la rueda de prensa que dieron en Donosti para presentar este álbum No así el documental, ya que el documental lo presentaron, dieron la rueda de prensa unas semanas más tarde en Bilbo Lo dicho, que escuchamos el tema que da pues pie al documental y a continuación parte de la rueda de prensa sesión Ahí pude conocer a muchas chicas también que tocaban porque solían organizar jam sessions de mujeres. Entre ellas, bueno, tengo a amiga de a Tania, la cantante de Suluac, que nos conocemos ya de hace años y ella fue la que me llamó para que pudiera participar con Suluac en un par de canciones en el disco y en la película también. Eh, toco en la canción de Suluac Riot y la de Melanconi y estoy pues, muy contenta de poder haber, haber colaborado con ellos. Bueno, eh de ciertamente el disco está grabado en en Bomeronea, con Carlos Usinaga y el disco en el disco hay 10 canciones de estudio más más tres en directo. Sofitania es la segunda cantante de Zuloak. Eh, eh, anteriormente he estado en el grupo de también formado por chicas Las Putas del Mistol, Calamity, y actualmente también sigo en Dispositives junto a Metane y bueno, lo mismo igual que ellas llevamos <ríe> toda la vida tocando, en mi caso cantando y pues aquí seguimos en, en el mundo de la música intentando luchar y atornamos un hueco Yo soy Zashkun, eh, la primera cantante de Suluá y anteriormente también he tenido un par de grupos, bueno anteriormente tuve un grupo de metal ambiental llamada Light of Fede de Berneo y y actualmente, ahora, después de Suluac, eh, bueno, ya estando también en Suluac, tenía un grupo acústico que es con el que sigo, y... pues eso, sigo con mi grupo acústico y... Bueno, yo soy Ainhoa, y tengo 20 añitos, y vengo de, de Guernica y Altenadores. Y bueno, nada, empiezo a tocar la guitarra con 11 años, la guitarra clásica, y luego ya con 15 y 16 me a tocar la guitarra eléctrica. con Primero con Keu, eh, guitarrista de Chayak, y luego con Aymar Arejita, guitarrista de Batibú. Y bueno, con 16 añitos pues ya tenía ganas de, de tocar en, en grupo, ¿no? Y pues conocí a unas chicas, Laila González y Ayuno González, y pues bueno, empecé con ellas a, a tocar y tuvimos todo un año de conciertos. Pero bueno, éramos súper desastres. <risa> bueno, estoy contenta con mi evolución, puedo decirlo, ¿eh? Sigo siendo desastre, pero... <risa> y eso. Pues yo soy Ursula de la Fuente, en todos los carteles y en esto Ursula Strong. Y yo empecé a tocar la batería con el grupo navarro en Las Culebras, pero bueno, luego por motivos geográficos <risa> tuve que dejarme tocar allí y eso dejé de tocar la batería hasta que me llamaron Zuloak para que tocase con ellas porque la anterior batería se quedó embarazada y ya llegó un punto en el que no podía tocar eh, solo que toqué un concierto con ellas porque bueno ya también estaba bastante quemado el asunto y lo dejaron decidieron dejarlo y bueno yo también y ahora en la nueva etapa me han pedido que que toque con ellas otra vez y Yo encantada. Y tenemos unos cuantos conciertos. El que... 20 en Silocide, en Oñarlin. El 21 en Nazarro Añez y -A. El 27 en Orense, en Berlín Club. Luego ya el 3 de noviembre nos vamos a Berlín, a Clash Club. El 10 en el Beck, de viva El 12 de noviembre, del 12 al 28, en México. El 22 de noviembre en el Neblascoche de Arrasate y el 24 de noviembre en el Café Anzoc de Plata. En el cartel, bueno, mira, Arrat es la que envidió el proyecto, Ainhoa, un juguete es ella, Nayar Abuelkotxano está aquí, es la, la baterista anterior, la que está embarazada y no la podido venir. Quizás como Urbaga es ella, también desolzado yo, Alba Burgos colaboró también, pero tampoco está aquí, Úrsula eh, Estrón es ella y Maibas es la baterista. Y eres es bonito. <ríe> <ríe> es el que se encarga de la logística y demás demás tampoco sabemos lo que va a pasar luego nosotros o a sea, nosotras lo dejamos allá por el mayo hicimos dejarlo y bueno hemos decidido juntarnos pues porque también nos parece nos parece una super oportunidad ¿no? que de repente yo en fermín mo y te lleva al cine pues yo creo que podemos vivir eh, mogollón de experiencias bonitas y dar mogollón de conciertos que igual antes no nos permitíamos dar Entonces, más que nada, pues para conocerlo, ¿no? Pero tampoco sabemos lo que va a pasar. Nosotras eh, siempre a la hora de, de componer las canciones y todo, siempre nos hemos inspirado en ellas, ¿no? En la fuerza que tenían y en cómo de en una época en que no había pocas reivindicaciones eh, de las mujeres en el, en el panorama musical, pues nosotras decidimos hacer lo mismo pero en la escena musical pasca. ahí estaba parte de la rueda de prensa que dieron en Donosti las cinco componentes de esta formación las cinco componentes de Zuloa que, que ahora se encargan también de dar eh, gancho a este documental del mismo nombre que el grupo como te comentaba anteriormente ya se ha estrenado recientemente en día y el grupo que también se ha estrenado aquí en Nafarroa lo hizo el pasado sábado en la chantrea en el... En, en el bar de La Santrea, más concretamente en el Aquelarre y atentos porque los podrás volver a disfrutar en el Nafarrones el próximo domingo 21 de octubre. Hablando ya que estamos del Nafarrones, comentarte que el próximo jueves haremos un especial donde hablaremos un poquito de la trayectoria de Laica Astola, organizadora del Nafarrones. Escucharemos la canción del Nafarrones. Y por supuesto os daremos a conocer las actividades que te vas a poder encontrar en las diferentes áreas. Eso será el próximo jueves. Vamos a escuchar otro de los temas incluidos dentro de este álbum de Zuluac, comentarte que la película ya la puedes encontrar en los cines desde el pasado 5 de octubre y comentarte también que este CD se incluye eh, 10 temas de estudio y 3 temas en directo, dos grabados en el Café Anchoquia y uno de ellos el que cierra el álbum, el Zuluac Riot, grabado en la Sala El Dorado. Vamos a escuchar lo dicho otro de los temas Nos vamos hasta el sexto corte del álbum Para disfrutar del de tema Más concretamente titulado Atera Eta Sartu Música Ahí está otro de los temas incluidos dentro de este álbum, ateraeta Eta Sartú, de la banda formada por cinco chicas, lo dicho, Suloaken. Bueno, pues nada, que llegamos casi casi hasta el final del programa de este jueves, en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozar y Rotia, y por supuesto allá donde te encuentres, tanto en eguskiplaza.net como en el blog del programa, musicanchun.blogspot.com también nos puedes escuchar. Si estás escuchando en directo, nos vamos a quedar con el Berrión, las noticias del día. Y si nos escuchas en fin de semana, sigue la programación de Berriozar y Ratia con más música para que tú disfrutes antes de despedirme recordarte que hemos escuchado a gaiska peñafiel lo nuevo de cero de izquierda banda de iruña de uskis go bay disturbio los nuevos temas de cauures hemos escuchado también al drogas con ese nuevo proyecto y lo que hemos escuchado para terminar el programa es la rueda de prensa de este nuevo trabajo para estas cinco chicas para zuag documental disco rueda de prensa El próximo jueves volvemos con más música y con un repasito al nafarronies, que está, lo dicho, a la vuelta de la esquina. Será el próximo domingo 21. Así que el próximo jueves coge papel y boli y apúntate porque te vamos a dar a conocer lo que te vas a poder encontrar en las distintas áreas en Cizur. Nos vamos con caña, nos vamos con baile, nos vamos con salsa, nos vamos con alegría, nos vamos con... ETS hasta el jueves que viene a disfrutar, a ser felices y a escuchar música local, música de Euskalerria, que es lo que tiene que servirte para abrirte lejos, lejos, lejos. Lo he dicho, Agur, ¿dónde pasa?